Bienvenidos a la Radio en Español de la Mancomunidad de cenit Me es muy grato poder dirigirme a ustedes, mis amigos pasárgados a través de este nuevo medio de comunicación. ¡Viva la primera edición en español y que sigan muchas más! Sección poética A continuación leeré un poema de José Ángel Buesa titulado Mi corazón se siente satisfecho. Mi corazón se siente satisfecho de haberte amado y nunca poseído así tu amor se salva del olvido, igual que mi ternura del despecho. Jamás te vi desnuda sobre el lecho, ni oí tu voz muriéndose en mi oído, así ese bien fugaz no ha convertido un ancho amor en un placer estrecho. Cuando el deleite suma lo vivido, acrecentado se lo resta el pecho, pues la ilusión se va por el sentido, y en ese hacer y deshacer lo hecho, sólo un amor se salva del olvido, y es el amor que queda insatisfecho. Gracias por escuchar la primera emisión Pazárgada en Español. Mauricio Villacrés se despide desde Perú. Hasta luego.